Hola, buen día Juan y buen día a toda la audiencia y a todo equipo. Bueno, ¿han tenido respuesta sobre este planteo? No, todavía no. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta desde el gobierno al pedido que hemos hecho. Y, y en principio le sorprendió ese... no sé si ese cambio fue formal o fue una comunicación verbal respecto del modo de, de encarar el tema. Lo sorprendió supongo porque no tiene nada que ver con lo que el propio Estado venía promoviendo hace algunos meses. Sí, exactamente. En realidad, más que una sorpresa, nos pareció como que... Bueno, en realidad tiene que ver con, con la formulación de los decretos nacionales que adhiere nuestra provincia en su totalidad y que eh, la responsabilidad del, de, de arbitrar esos decretos es velar por la, por la situación de los trabajadores y trabajadoras en la administración pública, ¿no? Eh, ...entendiendo de que en esta situación de pandemia en la que nos encontramos... ...no solamente están en actividad los trabajadores y trabajadoras de la salud... ...y de las fuerzas, sino también el resto de lo que hace este, eh, las funciones de, del Estado público. Eh, por eso fue que eh, en esta situación específica que tuvimos de, de la gran ola que hubo de contagios nuevamente... Eh, nos dimos cuenta, nos enteramos de que las cargas en los partes diarios estaban siendo por carpeta médica. Uh -huh. Lo que utilizamos en realidad en ese sentido fue este, llamar a la RT, eh, plantear cuál era la situación de cobertura que se daba. Nos responden de que en base al decreto nacional solamente están encuadrados en esta, eh, en el código de, de riesgo de trabajo los y las trabajadoras de la salud y los de las fuerzas de seguridad que no incluyen porque eso también es importante no incluyen a los este, brigadistas de incendio Ajá. Eh, bueno el tema es que nosotros entendemos de que se tiene que hacer eh, administrativamente eh, un resguardo para estos trabajadores y trabajadoras que estamos cumpliendo funciones en las distintas dependencias del Estado y que somos necesarios para que esta, este Estado funcione, ¿no? Para que el gobierno funcione y, y, y trabaje en la cuestión administrativa, como todos los trabajadores niñez, en niñez, en casa de gobierno, en los distintos dispositivos y, y jurisdicciones. Eh. Eh, tuvimos... Eh, perdón. No, sí, sí, está bien. Ah, eh, hicimos un llamado, al nos comunicamos con la Secretaría de Trabajo para también su intervención en esta situación específica, eh, el cual arbitró una reunión con el director general de personal, con Juan Rivero, que, bueno, fuimos desde hace a tener una reunión con él y le entregamos formalmente el pedido por escrito. Y, eh, bueno, él tenía... llevarlo obviamente, a los superiores del gobierno para que tomen una, una decisión. Esto no recae solamente en la decisión del director de personal de la provincia. Porque entendemos también que es una decisión política, ¿no? Eh, nos parece que es eh, no es descabellado lo que estamos solicitando, todo lo contrario, es acompañar esta situación de pandemia y seguir con la concientización y que los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía está resguardada por esta nueva ola que hay de contagios. y aislamientos este y bueno quedamos en que eh, se iba a elevar este pedido a las autoridades y que nos iban a dar una respuesta entendemos que esta semana se cierran las liquidaciones para los salarios a cobrar en febrero y ahí se efectuarían los descuentos por carpeta médica de presentismo y recetas bien bueno veremos cómo cómo termina o concluye esta situación. Roxana, el, el gobierno ha anunciado que de, también va a activar la cláusula gatillo, como era lógico, eh, en ese sí. sentido está todo dentro de lo previsto, y te consulto, ¿qué sí. eh, otro tema está en agenda del gremio en este momento? Bueno, eh, en realidad lo que estamos, eh, no hemos dejado, bueno, nos confundimos, no, hoy nos reíamos de eso solo, simplemente porque estamos todavía atados a muchas cuestiones que tienen que ver con el 2021. Eh, bueno, hoy tuvimos eh, de acuerdo a las reuniones que hemos tenido. Bueno, no tenemos paritaria todavía. La vamos a empezar a, a hacer funcionar el año que viene. Este año, perdón, 2022, la paritaria de, de Niñez, donde bueno, gratamente hemos logrado que se lograr la ley para los trabajadores y trabajadoras de los dispositivos de Niñez, de aquellos que están en los hogares de, de resguardo y de cuidado. de niños, niñas y adolescentes que eh, estuvieron muchísimos años cobrando por cupo, esos son los operadores y operadoras de toda la provincia, que este, ingresaron a, a contrato de la ley 643 hace un año y ahora eh, se vio por finalizada la ley que eh, es la vieja ley PESA con modificaciones para el resguardo de todos estos compañeros y compañeras que están cumpliendo funciones en los dispositivos. y este dentro de esos acuerdos de ir normalizando la planta del del Ministerio de que depende de Desarrollo Social eh, están los el, el acuerdo que también tuvimos fue de los eh, 43 cargos que estos van a incluir a los profesionales técnicos y eh 2871 28 2871 que dependen del ministerio. Así que para nosotros ha sido este importantísimo la organización en el sector de niñez y, y bueno y la predisposición también los, de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en el sindicato y poder lograr derechos y reconocimientos este en este en este sentido. Eh, esto va a ser una primera tanda de 43 cargos que se va a implementar en el 2022 y queda una segunda tanda que va a ser para el 2023. Bien. Roxana, gracias por el contacto y si quieres agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, bueno, eh, simplemente hacerlo también público, como lo he hecho en otras entrevistas de otros medios y agradeciendo como siempre el espacio que Radio Carmel nos brinda. Eh, eh, esperar de que el gobierno este, dé una respuesta favorable para los trabajadores y trabajadoras que también venimos acompañando la pandemia. Eh, y que podamos tener una respuesta favorable a este pedido que vuelvo a repetir se trata de una decisión política y es acompañar también este no solamente y estrictamente la letra fría del decreto nacional sino también eh, entender de que en la provincia de la pampa este no solamente nos atraviesa la pandemia en la cuestión de salud sino también la cuestión económica así que este seguir eh, Eh, diciendo de que es importantísimo que todos y todas este, nos, nos familiaricemos y, y nos vacunemos, que tengamos, sigamos teniendo los cuidados que que nos transmiten, que tenemos que tener y, y bueno, y que esperemos que para el viernes a más tardar tengamos la respuesta favorable para todos aquellos compañeros y compañeras que están en espera. de que no sufran los descuentos por haber contraído COVID o estar o estar en una situación de lesión. Así que, como siempre, muchísimas gracias, Juan, y a todo el equipo de CARMES por acompañarnos este, y por darnos el espacio, como siempre. Gracias a vos, Rosana, de vuelta. Bueno, abrazo grande. Hasta luego.